Bienvenidos, Somos los Anormales Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron Como si fuera la única, para refrescarte la memoria Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial Tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas A partir de ahora, este va a ser tu espacio un espacio abierto a la comunidad. Llegan los anormales. que tiene, es más lindo no, ni sabemos si, es español no sé, ucraniano o algo eso no, ¿dónde era? armenio esloveno ay, es escandinavo, es del primer mundo ¿cuánta diferencia? armenio, esloveno del primer mundo que es la Yugoslavia la ex Yugoslavia bien traída menos eslovenia, eslovakia todavía no cataloga como primer mundo no, la verdad que no son la paria de Europa Quien les habla, eh, Pablo Nievas El programa de hoy va a estar caracterizado por el calor sofocante sí. Así que... Estamos reditiendo Reditiéndonos en vivo y directo Como dieron al sol Y bueno, el programa de hoy tiene un poco de música media extravagante eh. el, el playlist hecho por mí, así que espero que les guste muchachos <risa> eh, Se nos cayó la invitada Se nos... Es un tropezón, no es caída. Pero bueno, vamos a saber cómo es el movimiento, remar esta no, situación. No, no, no, nos la va a pagar Adriana, por Ella favor. Ya va a venir, no le queda otra. Bueno, como usted, yo creo que ya estamos para arrancar, pa pasar un tema y empezar a relajarnos. Dale, dale, escuchemos un tema. El primer vamos. tema es Kinky Reggae, una versión de un tema de Bob Marley y lo escuchamos. Good morning Tia! Good morning this morning this morning is the finest morning is no other morning is this morning if tomorrow morning is finest this morning tomorrow morning if the finest morning is no other morning is this morning Cuídate con los anormales al 1566 90 50 bueno, ese tema que acabamos de escuchar es... <coughs> Kinky Reggae. Kinky Reggae. Y para que busco bien el nombre de, de... The Marley Brothers. Sí, pero están con alguien más. Es un homenaje a Bob Marley que tiene varios artistas invitados. Y uno de ellos es eh, la Ghetto Youth Crew. Ghetto Youth Crew. Quiere decir eh, los jóvenes trabajadores del Ghetto. Ah, mirá tú. Y más los hermanos Marley haciendo Kinky ¿Todos Ray. ¿Todos los 18? No sé, los que hacen música. Ah. ponerle que sí. ¿18 hermanos eran? Y no, Marley tuvo 18 hijos. Ah, lo miento. Eh, sí. sí. Prolífico, Está muchacho. Y decí que vivió 36 años, no, ya vi 70, <risa> no sabés. <risa> bueno, vamos a empezar con una sección que hace un tiempito la tenemos eh, postergada. Que es la de leer un poema al principio. Sí, igual se como que se enlaza todo, ¿o no? ¿Por qué? Y porque vamos a leer unas poesías, ¿no? De esas claro. poesías vamos a leer una en especial, que uh -huh. es se llama Sobre el miedo, que es de un autor mmm, que se llama Camilo Blahaquis. Pero después de ahí vamos a contar su historia, que nos va a dejar un momento para la reflexión. O sea que el programa de hoy eh, no va a tener un mm -hmm. tema sobre el cual vamos a hablar en vivo e indirecto, sino que vamos a leer una poesía y a partir de la poesía vamos a hablar del autor de la poesía. En realidad era una tentativa que siempre al principio de, al principio de, de, de la temporada claro. pasada habíamos dicho que en general íbamos a tratar temas a partir de canciones Canción, o poemas o alguna otra cosa y en realidad siempre hicimos con canciones y nunca lo hemos hecho con otra cosa que no sean canciones. O sea, en este el... caso... El Vamos. disparador es, es una poesía Así que bueno eh, Mientras Leandro busca una Que seguramente él tiene Porque él tiene una cajita de herramientas mágicas Que, que en cada bolsillo tiene Poesía Pero en este momento voy a leer una poesía De queridísimo Paco Urondo eh, Un poquito del el escritor Bueno, sí. que a Paco Urondo es un poeta Muy reconocido ...que ha tenido que exiliarse en épocas de dictadura en Chile... ...y que ha sido muerto por la dictadura chilena. Y bueno, voy a leer uno de sus poemas póstumos... ...que se llama Milonga del marginado paranoico. Qué lindo nombre, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, dice así. Parece mentira que haya llegado a tener... ...la culpa de todo lo que ocurre en el mundo. Pero es así. Han tratado de disuadirme psicólogos y sociólogos de mi tiempo... Me han dado razones de peso técnico largamente formuladas y parcialmente ciertas. Pero yo sé que soy culpable de los dolores que aquí siento y recorren el mundo, de las soledades que lo van vaciando. Quisiera saltar como Juan el Ortiz, vociferar como Oliveiro Girondo, pero primero ellos me ganaron de mano. Segundo, no me sale bien, en y, y aquí empieza todo nuevamente. Otro sufrimiento igual a diapasones y recursos que conozco perfectamente y que no vale la pena repetir. Primero, para no emularlo. Segundo, porque tendré que ir reconociendo que no he sabido hacerme entender. Y esto es agudo como un ataque que nos traga la lengua. Pido entonces disculpa por la mala impresión, por las exageraciones. No Había leído qué. alguna vez y la verdad que son po poesías un poco eh, diferente de lo que uno está acostumbrado. Claro. A mí me hacen acordar mucho a Robert las pocas que he leído de so Paco Brondel sí de, de un lenguaje más menos eh, digamos Académico. elitista. Claro. Y más más de la calle y bueno, por eso era reconocido el mismo. Sí, al igual que justamente Roberto Arlt, que tendría algún otro nombre porque no un apellido con tres consonantes debe Arl... ser. Arl... Sí, <risa> tiene que haberse puesto un seudónimo. Gómez. <risa> no sé. Bueno, Kinkin eh... continúa. Bueno, Leandro hizo gesto de no traje nada claro, No me miren a mí Pero bueno, <risa> confiamos Tengo otra si quieres nos gusta? ¿Tenés otra? Bueno Se pero... llama No Puedo Quejarme Ay, ¿por qué no puedes No sé, la leeré, también es de Paco Urondo Dice así, estoy con pocos amigos Y los que hay suelen estar lejos Y me ha quedado un rebusto Que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego La usaré para nobles empresas Derrotar al enemigo, salud y suerte Hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes Espero que el rencor no intercepte el perdón El aire lejano de los afectos que preciso Que el rigor no se convierta en vidrio de los muertos Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí Después de mi muerte ¿Cuáles serán tus versiones del amor? De estas afinidades tan des desencontradas Porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida Una suerte trágica, dándome todo lo que no está prematuramente con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria, saludo a todos, me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. Oh, ¡Qué imagen hermosa! Haciendo así. Es como el Terminator 2. Más o menos, un poco un poco diferente. ¿Viste que se con la manita haciendo todo bien? Bueno, el calor está afectando las metáforas de las los conductores y las neuronas de este programa, sí. así que... ¿Cómo? Pero, perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Eh, a pesar de la transpiración que me chorrea en el cerebro, eh, voy a dejar para que Leandro lea alguna la poesía? otra poesía, sí, la de Camilo Blajak puede leer él y yo Pero pregúntale puedo... a él. Y, pero Leandro, ¿querés leer la poesía de ¿eh, Camilo? Sí. Si no me queda otra, Bueno, bien. vamos no a echarle. No te vas a no te vas a arrepentir. Y ahí eh, la poesía se llama Sobre el miedo. Camilo Blazakis es la persona que vamos a estar digamos, presentando eh, en esta tarde horrorosa de calor Así que bueno cuando Leandro quiera puede empezar a, a contar este, este escrito de Camilo Bueno, dale el, La poesía se llama Sobre el miedo Y dice así Nos reducen a un estado de melancolía sobre la obediencia Y nos hacen dudar de la libertad ...como si fuera una psicopatía desconocida. ¿Qué sería un mundo sin dinero? Un mundo donde muchos perderían su estética de existencia... ...y quedarían desnudos llorando como un bebé que nace. Los muertos me dijeron que siga como vengo... ...que ellos no se animaron a vivir y se arrepienten... ...de haberle regalado su esencia a un patrón... ...y creer que las leyes eran el equilibrio. Un árbol desprende una hoja seca... ...que besa al piso y de fondo... Veo a los guachos fumando faso y soltando carcajadas alegres. Dicen que siendo inmorales se sienten libres. Y si eso implica prejuicio ciudadano, se confiesan verdaderos deshonestos. Los muertos me dijeron que siga como... no, perdón. Un árbol desprende una hoja seca. ...que ves al piso y de fondo veo a los... No, por Acá... no Vamos, vamos, Leandro, perdón, yo sé perdón, que vos perdón, podés. ¿Qué? Acá se me confundieron. Es que el... Está, este... Lo estoy leyendo de la compu y se me... Se, se me es corrió. el calor, señores, es el calor. Una nube susurra con rayos su fatiga. Tres truenos bostezan en la boca del cielo. Nos escupe lluvia como muestra de rechazo. A lo que nosotros, los humanos, pretendemos destruir... ...lo perfecto y estar orgullosos. De Susana Jiménez y todo lo que repugna. Ella es impune... El pibe chorro no, ella es impune. El que piensa no, ella es impune. El que sueña no. No hay mejor fantasía que la justicia humana, balanza que se inclina siempre hacia lo injusto, cómplice eterna del dolor, socia natural de lo contaminante. Camilo Blajakis. Así como una poesía visceral y pienso yo, ¿no? así sí. Al, en una primera impresión. Sí. Bueno, el, el libro este donde se desprende esta poesía de Camilo Blahaquis Que ahora vamos a contar un poco su historia Se llama La venganza del cordero atado Así que yo propondría así como que vayamos a la siguiente canción Y a la vuelta vamos a estar hablando de Camilo Blahaquis De una nota que salió en Página 12 Y de cómo nosotros fuimos conociendo su historia Para poder compartirla con aquellas personas que nos están escuchando Pero antes A ver, a ver si querés comunicarte con los anormales y con la FM Tincunaco, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Alguien que lo repita conmigo. 1566 sí. 90 50 02. O si por mail a fmtincunaco.com.ar o podés escuchar los programas que va subiendo el amigo Daniel a www.blogspot no cómo es fmetinguana.blogspot.com.ar. Ahí están casi todos los programas de, de los anormales que ya llevamos muchos, muchos y también de otros programas como la Laguna negra, al que fui invitado. Ah, bueno, contá un poco de eso. Y fui invitado por el señor Charlie o Carlos. Eh, sí. y no, encima no fui, vine yo solo. Conocimos o tuve el placer de conocer a Nora, nuestra una de nuestras oyentes nuestra y de la radio también porque eh, emprenderemos con ella, con Vero Castro que trabaja acá en el Belén y con mi mamá, nuestra madre Teresa Agustino eh, algo tan no sé, tan lindo que quiero que sea realidad ya, que es el, lo que Pablo tiene en su mano ahora, que es el digamos un taller de alfabetización para adultos que se llama Yo sí si Puedo que es de origen cubano uh -huh. y que en la biblioteca popular Pablo Freire del barrio San Atilio en Managua y Cumaná a partir del de lunes 28 de febrero el mismo día que, que los niños y las niñas comienzan las clases si es que no hay paro ni pasa nada así eh, comenzaremos con, con este taller bueno, para acercarle a personas que en otro momento de su vida no han tenido la oportunidad de, de, de poder alfabetizarse ...los medios necesarios... ...eso es lo que vamos a tratar de, de hacer... Y, ...y bueno... ...con, con motivo de, de comentar un poco esto... ...fue que Carlos no, nos invitó a Nora... ...y a mí ayer acá a la, a, a la Laguna Negra... ...le hizo una nota a Nora... ...y después yo me quedé... viste como ...y me quedé y nos pusimos a hablar de, de un montón de cosas... ...y salió un programa bastante bonito... ...o sea que entonces queda abierta la convocatoria... ...para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer lo que es eh, la alfabetización en su infancia o en su adolescencia y que no hay no hay ninguna restricción de edades salvo que sean adultos eh, de 15 años para arriba de 15 menos o sea, de 15, aquellos que ya no tengan la posibilidad claro, de, de estar de... escolarizados y de recibir digamos porque también eh, vale aclarar que este tipo de alfabetización si bien va a ser una herramienta importante para aquella persona que pueda transformar su propia vida a través de de, de este taller eh, Digamos, no reemplaza a la educación Formal sí Por eso es que un niño de, de menos de 15 años eh, No sé, si viene el de 14 Y veremos, pero La idea es que sea de 15 hasta 99 100, no sé, cualquier edad Bueno, vamos a hablar un poquito después De cómo es la metodología es. Y bueno, el programa se llama programa ¿no? El, el sí, taller digo... se llama Yo sí puedo Y tiene que ver con esto, ¿no? con el, el, el acceso A la, a la educación formal eh, Y a la alfabetización para aquellas personas que no hayan tenido en su vida la oportunidad de, de alcanzarlo Así que bueno, después hablamos un poco más en profundidad porque es bueno. un programa un poco diferente de lo, que, de lo que en general uno puede acceder en la escuela o en otros lugares Así es Bueno, vamos a escuchar un tema de Coldplay del disco Viva la Vida del año 2009 Que se llama Violet Hill Y los insultos, si no les gusta, son para mí Després de la tanda, continuó. ...del espacio publicitario. Nuestro correo electrónico... ...fmtincunaco... ...arrozvallaju.com.ar La diabetes puede llegar... ...a niños y jóvenes de cualquier edad y condición. Todavía se la suele diagnosticar tarde... ...o se la confunde con otros síntomas. Los médicos... ...y todos los trabajadores de la salud... ...tienen la obligación de conocer sobre la diabetes... En niños y adolescentes 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes Conocer puedes escuchar Pequeños, Pequeños Sueños Pequeños Este Pequeños. programa hecho por chicos Pero para todas las edades Jueves de 15 a 16 horas Pequeños, Pequeños Sueños Pequeños. Por FM Tincunaco 107.3 Pequeños sueños, uh, uh, uh, uh. Lo siento, señores, pero tengo que decir que en este asunto ha habido mano negra. Un momento, un ¿Sí? momento. ¿Cómo es eso de mano negra? Sí, yo lo decía porque ¿Y no será una mano blanca? Ah. Porque los mayores ladrones de este mundo han tenido guantes blancos. Guantes blancos. Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Mi presidente anday creo en el Multiracial. Multicultural. Multiracial multicultural Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Vicuña Com, tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Escuchamos este tema de Coldplay, elegido por mí, espero que haya sido de sí. su agrado Y si no, bueno Coldplay, I don't speak English, no sé qué es Y Cold... Eh, frío, y Play debe ser... Play puede ser eh, o jugar tocar, o tocar o jugar. algún instrumento O alguna otra cosa no, no me atrevería... ¿Vos qué sabés de marketing? Es un no. nombre como con punch, ¿no? No sé, yo de inglés no sé nada, así que no me pregunte. Pero el marketing es universal. Me haga pasar vergüenza. Bueno, entonces ahí escuchamos ese tema. Ahora vamos a seguir un poco con lo que veníamos anticipando. El... Vamos a contar un poco la historia de este Camilo Blahaquis. seudónimo por supuesto. Pues nadie se puede llamar así. ¿Por qué no? nada no, mentira, sí. Eh, una historia que conocimos... ¿Pero por qué ese pseudonimio? Perdón, ¿alguien sabe? Ah, yo sé Ah, ah pero bueno, ahora puede, puede cuando contamos? contemos la historia ja, Te vas a enterar En realidad lo que vamos a leer es una entrevista Hecha a un chico Que el nombre no lo sé, ¿vos lo sabés? Sí ¿Cómo se llama? César González César González, hecha por el diario La Nación no, no, Perdón, Página 12, página 12 Bueno, sí. más o menos lo mismo <ríe> no, me Página me 12 Y bueno, a, esta, a este individuo sujeto que ha sufrido una transformación cual la metamorfosis de Kafka y bueno, lo vas a saber explicar muy bien bueno, antes quiero comentar Dale. a las personas que nos escuchan que esta historia llegó a mis oídos desde las palabras que impulsó Daniel Alberto Guidi nuestro compañero, que por el momento no está presente pero sí está presente porque me dijo, sabes que el otro día así viste, como te lo cuentan bien canal encuentro una nota de un pibe que estaba preso y que empezó a leer Foucault y que y que escribe y no sabés, me emocioné y casi me pongo a llorar. Uy, y yo esa, chao, qué copado, viste, y me contó y bueno, quedó como algo que me contó Dani, pero ahora que puedo ver Canal Encuentro gracias al decodificador de Cristina, Néstor Kirchner. Que <ríe> Néstor Kirchner, que yo pensé que era Cristina cuando lo fui a buscar al correo, pero no. Néstor Kirchner. No estaba. O nos volvimos oficialista <risa> El campeonato se llama Néstor Kirchner. Y bueno, está bien. Las escuelas se llaman Néstor compraron. Kirchner. Después decían que con el, con el pancho y la coca te compraban, ¿no? Eh, este es un poquito más caro, ¿no? Este es el pancho y la coca cultural. Claro. <risa> es algo así. El, el, el decodificador se llama Néstor Kirchner. Bueno, como sea. Y vi parte de la nota, ¿no? Esa que hablaba Dani. ...entonces empecé a conocer la historia... ...después empecé a buscar en internet un poco... ...y, y la verdad que es un, un... ...un ejemplo, se quiere... ...una historia de vida destacable... ...y ahora voy a empezar a leer... ...esto que decía Pablo... sí ...que era de Página 12... ...y bueno, le, eh, voy a leer extractos... ...porque la nota es bastante, bastante larga... ...pero le, se titula así... ...es más peligroso un pibe que piensa... ...que un pibe que roba... ...Camilo Blajaquis es el seudónimo de César González... ...un pibe de 21 años... ...que publicó su libro... ...La venganza del cordero atado... ...los poemas que escribió cuando estaba preso... Son, no ...hoy está estudiando letras... Eh, ...filosofía de letras en realidad... ...y edita la revista... ...¿todo piola? ...así entre signos de pregunta... ...y da talleres en la Villa Carlos Gardel... ...su barrio, el Partido Morón... ...bueno después entre... ...se resalta acá no entre comillas... ...mi renacimiento fue gracias a la cultura... ...aparte de excluirte económicamente... ...te excluyen cultural y simbólicamente... ...después en otro apartado él comienza a, a relatar, dice, mi cabeza empezó a cambiar, a incorporar cosas nuevas, todo un mundo que no conocía hasta antes de caer preso. Cuando me di cuenta de todo lo que se le oculta a un joven que le toca nacer en un barrio de clase baja, en una condición pobre y humilde, como la que nací, aparte de excluirte económicamente, te excluyen cultural y simbólicamente. Te excluyen porque sos el negro de la villa, el negro de mierda, vas a ser choro chorro, obrero y nada más. El sistema te excluye y es mucho más cruel de lo que uno cree, lo que juega es una exclusión simbólica, el de la villa es un ignorante, es un posible delincuente. César, eh, César subraya que el primer acto de su renacimiento antes de la escritura no fue la lectura. Los libros que unas manos de mago, literalmente, acercaban a sus ojos, sino la libertad que le dio pensar. Empecé a usar esto que tengo acá arriba, para algo productivo, para algo que me diera vida, que me diera fuerza. Yo digo vida porque estaba muerto en vida. De 16 años, 6 balazos de la policía. Me quedaban 5 años en la cárcel. Ingresé al instituto con clavo en las piernas. El mulete pesando 50 kilos. Estaba muerto, dice. La realidad es que estaba preso en el 2005. El camino de regreso a la vida tiene un nombre. Patricio Meroc Montesano. Un amigo... ...que le acercó los libros... ...un vago que daba el taller de magia... ...voluntariamente dentro de la cárcel... ...nos trataba bien... ...no venía desde un lugar de profesor... ...a usted es negrito... ...yo le vengo a enseñar lo que es la vida... ...que es muchas veces la postura... ...de los talleristas de la cárcel... ...él nos trataba como personas... ...no como monstruos... ...nos enseñaba un truco de magia... ...y nos hablaba de Walsh... ...de Cook... ...del Che... ...de lo que pasó en los 70... ...nos hablaba de arte... ...de poesía, de cultura... Al principio no le di mucha importancia, este loco de mierda, ¿qué me importa lo que hice? Y total, a mí me quedan un montón de años acá adentro. Pero venía en serio, con pureza, para ayudar. El mago, vaya, se ayudó. Le prestó de Ernesto al Che, de cálica Ferrer. Antes de ese libro, yo no sabía, por ejemplo, que el Che era argentino. Ni qué había hecho, ni cuáles eran sus ideales, ni por qué luchó. Ese libro me sirvió para darme cuenta de que uno puede hacer un clic en la vida, como lo hizo él. Y comenzaron las preguntas, aparecieron los porqués, ¿por qué, por qué nací una villa? ¿Por qué tuve que ser pobre? ¿Por qué tuve que nacer en un contexto de mierda? ¿Por qué tuve que saber a los 7 u 8 años que existe la cocaína, el porro y que veo en un barrio donde es frecuente esto y la cultura es esa? Las seguidillas de preguntas productivas se multiplicaron. Estaba encerrado, pero no anestesiado. No sabía qué esperaba, pero algo llegaría. Hubiese terminado en una celda si no hubiese nacido en una villa. Si nueve de cada diez de lo que estábamos realmente eh, en la cárcel, éramos una villa, que hubiese pasado si hubiéramos nacido en otro contexto? No sé, dice, realmente no sé. Pero considero que en la cárcel no hubiese terminado con 16 años, baleado, adicto a las drogas como era. Se cayó la venda de mis ojos, con mucha rabia. No quería darle el gusto al sistema, a la sociedad, que quiere que terminemos en la cárcel. Y fue una ruptura. Y la rabia lo llevó a la lectura. Sí, a leer al informarme, a llenarme de argumentos, fue un renacimiento, el concepto de renacimiento en la historia de la humanidad es salir de la oscuridad de la Edad Media, de las tinieblas del oscurantismo. De repente aparecen Galileo, Da Vinci, Copérnico, otra corriente filosófica con Descartes, los inventores, los pintores, mi renacimiento fue gracias a la cultura. ¿Sabés por qué hablo de rabia? Dice, "No, quien está entrevistando, ¿no?" Porque no es lo mismo que alguien de clase media piense lo que hace lo que quiero a un pibe de clase baja. Si el de clase baja tiene conciencia de clase la potencia que tiene ese pensamiento es mucho más explosiva de la que el de clase media. En el sentido de revelarte, fue lo que me pasó a mí, tener conciencia de clase, pero no haciendo una separación porque yo estoy debajo y porque pero no quiero que se mueva el de arriba, no. Yo pensaba todo esto, pero seguía dentro de una celda, no sabía que el día de mañana iba a publicar un libro o hacer una revista. Después dice, ¿no? Tocó fondo, hundía del todo o flotaba y salía a la superficie. Exactamente. Pero una vez que llegué a flotar, había que remar, porque estaba en el medio del mar y no había remos. Había que remar y no había balsa. Había que remar y no había isla para naufragar. Me, pe me pegaron en la cárcel por leer, por escribir, por pensar paradójicamente. Es increíble. La sociedad dice que en la cárcel estamos mejor, que los derechos humanos son solo para los chorros. Y no escucha todo ese discurso de que nos gusta esa vida en la cárcel y eh, que no hacemos nada. A mí no me gustaba esa vida y decidí hacer otra cosa, leer, terminar el secundario recibirme. Pero no recibí un abrazo de la sociedad, recibí piñas, me quebraron los tobillos, me rompieron un diente. Sufrí miles de requisas por leer y escribir. Me di cuenta de que la sociedad prefiere que los pibes roben, que se droguen antes que accionen y que piensen. Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Cuando un pibe en este país pensó y accionó, lo torturaron, lo masacraron y no apareció más. En un poema se lee que la psicóloga dijo que no podía ser escritor. Fue así... Y esa piña duele más que la de un guardia, dice. Puse en ese poema. Siempre recuerdo el día que escribí mi primer poema y se lo llevé a una psicóloga que tenía en el Instituto Belgrano. Lo había escrito la noche anterior, después de leer la, una crónica de Arlt en Agua Fuerte Esporteña, que me había gustado mucho. Seguramente estaría lleno de, de limitaciones. Al principio escribía con rima, no me podía escapar de eso. había sentido Había sentido un vómito que me daba la libertad, algo que se había desatado. El candado se había quebrado cuando escribí ese poema. No es una figura minor el psicólogo dentro de la cárcel. Es el juez cotidiano de tu vida. Yo le llevaba un poema que había hecho que me había hecho sentir persona. Yo me di mucho tiempo. Pero llegó un momento en que ese odio lo transformaba en, en violencia o en, en, o en poesía. La psicóloga dejó el papel a un costado y me dijo... Muy lindo esto, pero cuando salgas tenés que trabajar. Vos cometiste un delito. Tenés que resarcir a la sociedad. Y la única forma es que te rompas el lomo trabajando. Con esto... No resarcíse el daño. Esto puede ser muy lindo, un pasatiempo, pero tenés que trabajar. A ver si todavía se te mete en la cabeza. Y no fue mala la experiencia, como argumentan algunos psicólogos, que me quede tranquilo. Las pelotas, fue una mala experiencia. Tuve 12 psicólogos diferentes y todos me dijeron lo mismo. Ninguno me leyó un poema. Yo necesitaba que alguien lo leyera, que me dijeran, está feo, pero vas bien. Es un, un acontecimiento para mí. Pero me lo negaban. Me reprimían Como... Se lo di a, Cuando se lo di a Patricio Me dijo, es la primera vez que escribís Seguí, probá No está nada mal Y me trajo el libro de poesía ¿Te das cuenta de la función de uno y de otro? Uno estaba para ayudar, los psicólogos para reprimir Porque, ¿Por qué dicen un poema Aunque no parezca soy poeta y soy optimista? Ese poema Es una trompada tras otra Pero lo escribí en otro momento Eso fue hace tres años cuando pensaba Que la política eran los políticos Pero ahora sé que es una herramienta. Si los políticos en nombre de la política hicieron desastre, la palabra no tiene la culpa. Hay optimismo en el escenario político argentino y hasta noto cierta alegría. La naturaleza de los barrios bajos es el peronismo obrero. No puedo desconocer eso. Y con más facilidad me doy cuenta de que este gobierno se corresponde con esa naturaleza. Que este gobierno está relacionado directamente con los intereses populares y me siento identificado. Yo viví en una casa de material y chapa toda la vida. Hoy tenemos una casa digna con calefón, cocina y agua caliente. Pero tampoco me encierro una etiqueta ideológica. Soy peronista, pero lo que menos me gusta del peronismo es Perón. Para mí el peronismo es una esencia colectiva. Por eso me siento identificado con esa subjetividad eh, colectiva que resistió 18 años. Soy eso. Pero también marxista y me gusta la filosofía, el rock, el reggae. Decir soy esto es autolimitarse, autoexcluirse. Yo quiero seguir creciendo y seguir siendo cada vez más cosas. Después le preguntan, ¿no? ¿qué pasó con el lenguaje cuando saliste de la cárcel? ¿Cambió? Dice, sí, empecé en la facultad, estoy en nuevos ambientes, con gente que habla diferente, pero el lenguaje es muy amplio. En mi barrio si tengo que hablar con los pibes hablo así. Soy siempre así, pero tampoco en exceso, porque si me hago el académico me van a decir, ¿de qué estás hablando, Gil? Pero no me gusta el estereotipo, simular que soy villero, tener que comerme las S y decir, ¡eh, guacho, guacho! Yo venía incorporando nuevas palabras en mi vocabulario desde la lectura. ¿Vos te pensás que hablaba así cuando caí en cana? Usaba la misma cantidad de palabras para decir siempre lo mismo. ¿A quién le choríamos? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánta merca compramos? ¿A andar la yuta No salía de ahí. Ahora no tengo odio. Y eso que me, so, me sobran los argumentos para odiar. Para salir de la cárcel con ganas de matar. Sigo escribiendo poesía y estoy preparando mi segundo libro. Necesito escribir como el adicto necesita su dosis. Mi dosis es escribir. Porque me ocurre... Me corre la poesía por las venas. Y porque mis venas... Corra poesía es lo que me hace también experimentar una sobredosis de esperanza. Bueno, la nota sigue, ¿no? Pero creo que es una historia de vida, no sé, increíble. Bueno, ¿dijo la edad que tiene el pibe este? Tiene 21 años. Y, y pasó 5 eh, año años pasado. preso. Sí. Bueno, por ahí nos da que pensar un poco, ¿no? Eh... ¿no? La verdad que es increíble. Yo lo tenía comentado también que igualmente es un pibe... Eh, no, no es lo común ¿no? Y seguro que también es un pibe Con una inteligencia Bastante desarrollada Más allá de que No, no haya salido de un vocabulario Bien limitado un par de años antes eh, Por ejemplo, lo comentaba Alguien que quizás le cuesta años de estudio Llegar a entender todo lo que este pibe Pudo entender en tan poco tiempo sí. Es realmente admirable Bueno, Así pero que... en, en la nota que está en el encuentro Le decían, ¿y vos te sentís un ejemplo? Y dice, no, yo Esto lo que yo soy es lo que un pibe puede hacer con la herramienta y sí porque lo lo que no se brinda son justamente herramientas, y sí, él hablaba de la rabia también y me acordaba de las palabras de fidel que y él decía que, que la bronca y la rabia es el primer sentimiento de todo revolucionario Para accionar. y exactamente y bueno es lo que le pasó a este muchacho es lo que lo que le pasa a mucha gente que se empieza a sacar el velo de los ojos no sí además bueno, por eso que decías vos también es cierto de que hay mucha gente que se pasa la vida estudiando y no logra hacer las conexiones necesarias que demuestran que demuestra este pibe, al a, de, describe el renacimiento, describe su propio renacimiento eh, hace la, la, las, con, las conjunciones necesarias que, en un nivel de abstracción que por ahí hay gente que le cuesta mucho llegar yo lo escuché hablar, lo escuché citar todo el tiempo Habla del... Bueno, se, se notaba mucho que había leído a Foucault Porque sí, habla sí. todo el tiempo de, del control De la mirada del otro De la cárcel, de la función de control De los psicólogos El, el pibe es como una esponja Se ve que en, eso, en ese tiempo fue como una esponja En donde todo lo que tocó lo incorporó y Claro No, después o, otra cosa que, que, que había escuchado en la nota En el en encuentro que le hacían a él Que por eso no anó Siempre se, se ataca y se piensa en el negro en el, en el chorro, no sé Como en el individuo Y a lo sumo que la culpa es de los padres Dice, pero ¿Y qué pasó con la década menemista? No pasó nada ¿Qué pasó en el contexto social en el que yo me crié? ¿En la culpa de mis viejos nomás? ¿De mi mamá? ¿De mi papá que se fue? Entonces Él lo que después dice que A él mucho le decían Vos tenés que resarcir a la sociedad Y yo creo que al revés, discúlpeme, pero sí, tal cual. Bueno, pero eso es lo que pudo ver este muchacho y es lo que tanto cuesta que se vea, es lo que queremos lo que el mensaje que queremos dar nosotros cada vez que nos paramos frente a este micrófono. Porque es así, cuando uno puede ver todo el entramado que hay detrás de todo esto y bueno, lo que decía justamente Camilo, que en realidad la, la sociedad se preocupa por porque haya más presos para tratar de que la sociedad esté segura, pero no se preocupa porque haya más educación y porque haya más acceso ...al darse cuenta de estas cosas... ...porque es así... ahí ...se crean más cárceles... Eh, ...más funcionales... que los pibes salgan cada vez peor... ...y menos escuelas... ...sin una verdadera educación... ...donde se los prepara nada más que para el trabajo... ...y los que pueden acceder obviamente... ...que no son la mayoría... ...así sí, que... Está, es bastante claro al revés... Sí. ...es bastante claro como lo dice él... El, ...el acceso a las herramientas... ...porque... ...en general la mirada sobre el adolescente... ...marginal es esta de que no tiene recuperación, o la única recuperación es una lobotomía que le hacen en, en algunas iglesias, perdón por la palabra es un poco fuerte, sí. pero que también uno dice, bueno, se recuperó, bueno es como Charlie, ¿hasta qué punto se recuperó? Sí, que nosotros hablamos de recuperación como, al, como algo que, que es funcional, o sea, Vos, eh, pa, en esta sociedad servís si podés trabajar... Claro, recuperación... Y, o... y claro, si bueno, el, el pibe este lo recuperaron, no, en realidad no, no se recuperó nada. O sea, se, se lo volvió a encauzar dentro del, del sistema, que no es justamente ninguna recuperación. Va, recuperación para el mismo sistema, nada más. Exactamente. Bueno, en términos de sistema. Bueno, vamos a seguir con sistémicos. eso, ¿no? Sí, tenemos algunas cosas más para charlar. Vamos a pasar un, sí, una, más pasar un tema y después continuamos con más. El tema se llama Sisters. De divididos, no sé de qué placa es No voy a mandar fruta porque seguramente Alguien sabe de qué placa es que de Es de dividido, así que lo escuchamos Y después continuamos con más Los Anormales Comunicate con los anormales al 1566-9050-02. Ahí escuchamos un clásico del rock nacional... ...con ...sisters... ...tema que... ...me gusta... ...pero me gustaría saber qué dice... ...no... ...no, no sabés... ...no, no, no es sé. ...igual las letras de Dios... ...son como muy locas... ...por ahí... ...te podés decir... Que, <risa> ...que... ...no, mejor me hubiera quedado... ...con el inglés que no sabés... ...bueno, vamos a continuar un poco... ...con la historia de este señor... ...bueno... ...tenemos algo más para agregar... ...eh... ...esta nota... ...como dijimos era bastante larga... ...y... ...retomamos... ...una parte en la que... ...Camilo... ...no está tramando su segundo libro y continúa publicando en la revista de cultura marginal Todo Piola que empezó cuando todavía estaba preso y ahora sale cada dos meses se vende a 5 pesos y tiene una página web que es www.todopiolarevista.com.ar Si la revista puede crecer en cuanto a ventas me encantaría que se pueda transformar en una herramienta de trabajo para los pibes que escriben. ¿Por qué no hay que trabajar de lo que uno le gusta? Es una mentira de hollywood que lo, de los malitos yanquies dice dice césar que trabaja en la secretaría de cultura de morón coordinando talleres de escritura en villa carlos gardel en los barrios del municipio es la educación popular de la que habla freire el que enseña aprende que el que está aprendiendo a la vez enseña y después hay un apartado que dice de psicólogos y asistentes césar eh, gonzález gonzález cuestiona los tres retos que escuchó hasta el hartazgo en boca de los psicólogos y los asistentes sociales. Pesadillas de un pasado que quedó atrás. Regenerarse. Como si fuese un monstruo, un degenerado o un psicópata. Recuperarse y reinsertarse. Repite despacio. Tal vez para amortiguar la raya del recuerdo. No creo en ninguna de las tres. Y explica por qué. Recuperarse es tratar eh, el hecho de robar. De ser un pibe chorro como una enfermedad. Y el contexto social... Todo lo que sos es consecuencia de mamá y papá, te dicen. Y al alrededor de mamá y papá... No pasa nada. El escenario sociopolítico, el económico, no interesa. Yo soy consecuencia de dos presidencias de Menem. No es poco lo que hizo esa basura en este país. Yo tenía 7, 8 años y me acuerdo del hambre que había acá en el barrio. La miseria. ¿Cómo mi psicólogo puede olvidarse? Saltearse eso que es tan obvio. Pero te quieren convencer... De una manera sacerdotal. Ellos tienen el catálogo. La receta. Para rescatarte dentro de una fábrica. Poniendo el lomo. Siendo esclavo. Y bueno acá el, el concepto de, de Camilo. De, de trabajar como expresión del humano. Y no como algo que no te guste. Y sea eso. Poner el lomo. Como le aconsejaban lo, los psicólogos. Totalmente sistémicos. ¿no? Porque la idea es que él trabaje y que él re pueda resarcir a la sociedad a la que él dañó. O sea, sí. lo único que le importa es que el estatus quo no le importa a él, si él quiere es escribir poesía y bueno, aparte cómo se invierte cuando en realidad la, la sociedad es la que daña a toda esta pobre gente marginal, excluyéndola de todo y que lo convierte en lo que es, porque siempre se castiga como como dice Galeano, se castiga al, al, al que roba y no a la máquina que lo fabrica. ¿Sí? <risa> o sea, o sea, creo que es bastante obvio como dice él, pero que cuesta tanto verlo porque es lo que se oculta todo el tiempo y es verdad, hay psicólogos buenos que, que pueden ver esto pero la mayoría sigue siendo, más que nada los que trabajan en un penal siguen siendo funcionales a eso porque siguen trabajando para para que cuando el pibe salga haga lo que supuestamente debiera hacer y, y esto de una cadena, es es bastante difícil salirse por eso es... Más que más que elogiable lo que ha hecho este muchacho, lo que ha hecho Camilo, porque estamos hablando de uno en cientos de miles, sí. ¿no? Sí, aparte también hay que recordar que esta gente, los profesionales que trabajan en las cárceles, eh, son personas también y están inmiscuidos en, en la misma cultura que... Que el resto de la gente y, y por ahí piensa lo mismo No importa la profesión No importa el, la formación de la gente eh, A veces La mayoría de las veces Se deja de lado la formación Y se da paso al, al sentido común Y si está tratando con un tipo Que asesinó a alguien Lo va a tratar como un asesino Y no le va a interesar que el tipo Nada He tenido estas discusiones En vivo e indirecto en, en, en las clases de Yo estudio trabajo social Y la verdad que sí, a veces dicen, bueno, lo que importa son las víctimas, por ejemplo, en alguna situación de, de violencia. Bueno, pero y el, el violento también hay que tratarlo, porque si no, no, no tiene caso. Bueno, pero es más urgente la víctima. Es cierto, pero entonces no estamos tratando a todos como, como sujetos. Bueno, es que el tratamiento se está haciendo individualmente. Claro, justamente. No hay, no hay un, tra un, un tratamiento, no sé si existirá, pero una visión más más, más global. no Porque esto... Claro, el, el pibe está en un secuestro extorsivo, que fue por lo último que, que cayó César. ¿Y uno qué, qué puede pensar? El, el sentido común. Y no, que lo maten, no tiene futuro. Eh, una diferenci... Esta también es una diferencia que quiero hacer con respecto a... No a Camilo, pero si por ejemplo... Ahí estoy como percibiendo, ¿no? Viendo muchísimos casos de gatillo fácil, es una cosa aberrante, ¿no? Otra vez en Cáceres hubo un muchacho que no quiso parar, que lo, los policías lo quisieron parar y venía con la moto, quiso parar y le metieron dos escopetazos y lo hicieron en perdón. Que si mal no recuerdo, el año pasado <coughs> los de tránsito habían perseguido sí, había sido algo parecido. A, a dos adolescentes que eran en moto, lo siguieron con la camioneta, lo los lo chocaron y los mataron. Qué pasa con la y sociedad? Bueno, eso yo pienso, ¿no? Que tiene que ver también con un... con cómo se alimenta el estereotipo del adolescente peligroso, del adolescente posible ladrón o de la as... el adolescente marginal, ¿no? Más que nada. Sí. Eh, y bueno, y esa alimentación lleva a una paranoia Y los policías, tienen o sea, la policía la entrenan para eso, para disparar. Y es que terminan siendo el chivo expiatorio siempre lo, lo... Hay, hay, hay un sector de la población que suelen ser los jóvenes de clases bajas eh, con, con el estereotipo típico que quizás sea un poco más es más oscura con la gorrita y eso ya califica para que se lo vea de otra manera eso califica para que a los ojos de la sociedad bien eh, este pibe sea un potencial chorro o potencial asesino y eh, Sí. es así, está armado, está orquestado para que eso suceda, ha sucedido siempre y más ahora en campaña electoral, vamos a ver yo creo que lo del gatillo fácil no es algo que es un, un hecho aislado que empezó a suceder ahora, sino que se viene sucediendo y que ahora con los medios y, y con las elecciones tan próximas eh, se va a empezar a magnificar y, y se van a empezar a mostrar los casos que no se suelen mostrar claro. porque no es simplemente que ahora surge, eh, <coughs> esto viene sucediendo siempre o sea el, el, el, el que conoce Yo tengo la o sea tengo la suerte no sé si la suerte mi señora trabajadora social trabaja con toda esta gente con, con los tutelados que o sea que tiene libertad condicional libertad en suspenso y vos ves que esto es es, es moneda corriente y, y bueno lo que pasa es que no salen los medios cuando empieza a salir un poco en los medios eh, la gente empieza a decir bueno qué está pasando ahora? realidad viene pasando y pasa y sigue pasando y a veces se magnifica un poco más, un poco menos. Sí, en año electoral me imagino que este somos año, todos pies a un gran agente político. Porque la seguridad va a estar en, en, en todos los noticieros habidos y por haber. Sí, bueno, y también no es casualidad que el, <coughs> testimonios como lo de este muchacho no no sean conocidos por la mayoría de la gente. No, no claro. Nosotros lo hemos visto en Encuentro y lo hemos visto en un programa también, eh, justamente el domingo pasado, de bajada de línea el programa de de, de Víctor Hugo U. Morales que a, él estuvo dando su testimonio allí también así que bueno ahora vamos a hablar un poquito de ese programa vamos a ir a un tema musical y después vamos a la tanda y después continuamos con más los anormales buscando una canción i una cru I allí se cruzó un cometa y en su este este bastó. En Madrid seguiria llovendo, triste como lo dejé en Santiago con tu dulces i su me quemé i fo después' un concerto, una noche en tu universidad Allí te encontré de nuevo Hoy te invito a carretear Hace tus gustos o tu oferta Solo con una condición Que no se acabe esta noche Y que no me enamores Andando por la Alameda Tú me empezaste a contar Causas azares y luchas En estos días y al pasar Por delante de la moneda Tú tarareaste a Jara Me miraste así tan duro Tienes un aire a Guevara Y entramos en un bareto, Ya ya alguien cantaba fito A este paso me enamoro Solo me falta tropisco Dehate de historias sube ties ahí y cántame una de Silvio Solo si me das un beso Y todos cantaron con mi Salimos del bar borrachos agarrados de la mano y en la calle como siempre jodiendo andaban los pacos tú les gritaste asesinos y los dos los echamos a correr tú reías sin en tu risa yo veía caer pero dónde has estado este tiempo se hace Abrazo no lejos Creí oír a los parra Cantando para nosotros Será mejor que me vaya Y quedé solo gritando Sin ti te recuerdo a mandar de cometa con tu mentira y con tu luz en Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé en Santiago tantas cosas hoy me muero inenso del espacio publicitario. Comunicate al 15 66 90 FM Tincunato. Una, nueva, una costumbre. nueva costumbre. Una nueva costumbre. Mate, Mate, música y buena onda, todo eso lo encontrás los sábados de 16 a 18 horas en Una nueva costumbre. Si fuiste colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si quieres contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono: 011 5167 6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampo@yahoo.com.ar o colimbas7583 @gmail.com El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Tecnología para todos, los jueves bien temprano desde las 8 de la mañana, un programa que acerca la tecnología al servicio de lo cotidiano. Tecnología para todos. Tecnología para todos. El programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los miércoles de 8 a 9 horas por FM Tincunaco 107.3 Tu voz, nuestra voz Estamos organizando una biblioteca popular Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir Lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3 Que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. FM Ticuraco 107.3 Tu voz, nuestra voz fin del, fin del espacio publicitario ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte En los campos de batalla De todos los continentes del mundo Los anormales Bueno, ahí escuchábamos a Ismael Serrano, el queridísimo cantautor español que una vez lo escuché en una entrevista en Canal 7 y muy conocedor de la historia latinoamericana y de ah, y se y, parece a Elio Rossi, pobre. Pobre, porcito. <risa> de verdad. Pero hay alguien que no saludamos hoy, que es el señor Cristian La Canal que nos está operando Gracias, con Christian. bisturí y con guantes de médico. Los médicos, ¿no? ah, sí, usan, sí. Sí. Y, y con bueno, los anicos, se porque, sí, porque hace mucho calor hace mucho calor y bueno a toda la gente que se está derritiendo del otro lado les mandamos unos refrescantes saludos <risa> así que bueno vamos a una cosa un poco menos feliz menos feliz es hablar un poco del accidente que ha golpeado a la comunidad de José joéé paz y de san miguel y y que ha digamos he eh, hecho en, enfu que me enfurezca un poco más con la cobertura que le dan los medios a, la, a las cosas a las tragedias eh, me hizo acordar mucho en que en, en cuando fue lo de cromañón yo no podía entender cómo la, los camarógrafos los camarógrafos filmaban la, la tragedia y no ayudaban a la gente que, que, te, sí, que estaba saliendo ¿no? y yo siempre decía ¿Cómo puede ser? dejar tu cámara ahí enfocando y anda a ayudar... ...porque es una cuestión humanitaria... Claro, ¿cómo no te agarra viendo? un ataque...? ¿Cómo un... No te, claro, ¿cómo no te tira nada? tirás la mierda la cama y te vas a sacar gente que se está y muriendo... obvio... Bueno, y ayer pasó un poco algo parecido... Bueno, ni bien conocida la tragedia, yo estaba viendo el Canal 13... Y bueno, los... ...periodistas, si se puede decir, presentadores de, de noticias que hay en Canal 13... María Laura Santillán y Santos Biasati Intentaban comunicarse a toda costa con alguien Que le pudiera dar un testimonio desde acá De lo que había sido el choque entre las estaciones de San Miguel y José C. Paz Y bueno, hasta que consiguen la comunicación con el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre Y bueno, en un tono un poco violento para preguntar no Empiezan a preguntarle sobre los muertos Y le dicen, es cierto que hay cuatro muertos Y lo que le dice el intendente es no no, no, no puedo decirte eso, porque mira yo estoy acá en el lugar del hecho, es una tragedia y no, la verdad no no sé. Dice, bueno, pero nosotros necesitamos la confirmación de que son cuatro muertos, o seis. Y él dice, bueno, mira si conseguiste esa información te digo que es mentira, porque no se puede saber qué gente hay muerta, que porque aparte no, no, es, no es importante, digamos. Yo estoy acá y la verdad que eh, lo que estoy viendo no me conmueve y yo no tengo información para darte. Bueno, pero podrían ser más o menos 120 los heridos no importa nada no, no. así bueno así fue toda la nota no después hicieron contacto con otro y con otro y todo era giraba en torno a qué cantidad de muertos había y qué cantidad de heridos y cuánto de esos heridos se podían morir fácilmente o rápidamente para que ascienda la, la cifra de muertos y, y dio un poco de repulsión yo hoy lo comentaba con compañeros de compañeras de trabajo y Y a ellos también les había dado un poco de, de bronca. Espero que aquellos que lo hayan visto se hayan indignado y empiecen a dejar de prender e, ese canal y ese noticiero. Porque ya son varias cosas que acumulan en, en su haber. Pero lo de ayer era... Bueno, no sé si es más grave porque nos ha afectado, digamos, de cerca. Así que, bueno, si hay algún familiar que haya tenido la desgracia de de venir en ese tren de la gente que está escuchando, bueno, le mandamos nuestro nuestro apoyo, no sé, nuestro saludo, no sé cómo cómo se dice. Condolencias, condolencias. Sí, no, no sé. Sí, porque podemos haber sido cualquiera de nosotros que estamos acá sentados. Sí, de hecho yo comencé a mandarle mensaje a mi amigo Marcelo a Salomón. ¿Tenía mi amigo Marcelo que él viaja actualmente y a esa hora? A veces a esa hora y bueno, y no me contestó, pero después lo encontré y por suerte no no, no había estado en el tren. Lo cierto es que mucha gente viaja a esa hora, yo eh, en general viajo a esa hora en los días de que voy a la universidad. Así que bueno, eh, es una tragedia, digamos. Pero bueno, no, no, todavía no. no se sabe quién fue el responsable, lo cierto es que que no, pasó. Pero bueno, con, con eh, haciendo referencia a esto que os decía, ¿no? lo, lo que hablamos hoy con con Dani Zambrano por ahí antes de empezar, que la, la dirección morbosa de la información, porque no importa nada, quieren saber los muertos. ¿Entendés? son es carroña la carne humana muerto luego que le interesa a los periodistas parece Sí, después hacían énfasis en si había señalización o que si que en realidad ya había habido un choque de trenes del año pasado le preguntaban a, a uno de ferroviaires que era uno de los trenes y le dice usted sabe que chocó un tren y el tipo le decía no mira yo no es de nuestra empresa si chocó yo la verdad que lo recuerdo muy poco el episodio bueno pero entonces quiere decir que hay un antecedente de un choque de tren Sí. Y sí, pero era en otro ramal, en otro lugar en, Y yo no no sé la verdad Bueno, pero entonces había señalización Y el tipo decía, sí, estaba señalizado Entonces Bueno, faltaba que digan, bueno, ¿es culpa de Cristina? Porque en realidad lo que ellos estaban buscando Era como un, un error así muy grosero Una falta de mantenimiento Que seguramente las hay Pero como exaltando la culpabilidad Como objetivo de la entrevista Buscar un culpable Y si hay más muertos es más culpable todavía. A veces sí, los accidentes lo son accidentes y a veces es, hay yo, culpable. Ya se ha que los noticieros por más que, que, que los noticieros fuera fuese cual cual fuera el noticiero ahí estando en el canal que esté, todos son amarillistas porque lamentablemente sí, sí, sí, la todos, noticia todos, busca vender absolutamente todo. Y si mostrar un muerto vende más y bueno, eso es lo que tiende a hacer la mayoría. La mayoría, no vamos a poner todos en la misma bolsa, no, pero Sí, a eh, que... Es así, es lamentable, un, un hecho que debe conmocionar como tantos hechos y que debe tratar de despertar nuestra solidaridad Lo único que hace es eh, estar pendiente para ver si el hecho es más o menos grave, si hay un por si hay un muerto más o un muerto menos Como si eso atenuara o magnificara el, la tragedia Claro, pero observemos que ni siquiera es tan así, porque yo recuerdo cuando el incidente de José León Suárez Que un descarrilamiento de tren, que mataron a dos pibes Y la nota de arriba argentino era una señora que tenía un comercio y le habían roto los vidrios. Y lo vi. Y me indigné muchísimo. Loco, digo, mataron dos pibes. La policía. como tu nota puede... O sea, puedes correr el eje de la información y, y mostrar que una señora que estaba en su comercio le rompieron los vidrios. Pobre señora, qué sé yo. Pero no puede ser jamás tu noticia esa siendo que mataron a dos adolescentes eh, fusilados por la policía. Entonces ya, ¿viste? No sé bien para dónde va la cosa Si es solamente político Si es esto del amarillismo eh, Viste, no sé Y es una conjunción Cuando conviene, obviamente, a lo político Se tira por el lado político Después cuando hay que vender simplemente El amarillismo está al orden del día Sí, igual Canal 3 es una ensalada Sí, yo por eso te digo O sea, son un montón viendo, de conjunciones Y siempre te muestran al indiecito que se está por morir Esa es una discusión que yo siempre Bueno, tenía con, con Hernán y con algunos otros que Yo decía... Pero la nota nunca es una nota humanitaria, siempre es una nota que lo único que intenta es buscar el morbo. Sí. Y si encontraban a un indiecito que desnutrido, indiesito no, perdón, indígena, desnutrido, y que apenas se podía mover y decía, no, acá nunca llegó el Estado, y te titulaban la, la nota del Estado nunca llegó, y bueno, vendían eso y ya está. Yo les decía, ahí no hay un interés real de de ayudar o de algo no, bueno. o, de, o de mostrar en, en su dignidad a la persona, lo que están mostrando es al contrario en su decadencia en, en ninguna potencialidad podían rescatar de eso, y ahora lo están haciendo también, cada 2 por 3 hace, hacen un informe de la desnutrición en Salta, en Chaco, como si fuera una novedad primero que nada, lo muestran uh, murió alguien desnutriendo, y si sí, eso pasó siempre, no estoy diciendo que esté bien, yo digo que el eje de la noticia siempre es el morbo Y no importa la dignidad ni de las personas ni, ni de nadie. Y bueno, y está eso y después está la búsqueda del morbo meramente así raso como pasó ayer. Y bueno, cuando pasa esto de lo que vos decías de, de José León Suárez, y era obvio que la, la población afectada eran los marginales y a claro. nadie le importan los marginales. ¿A quién le importa? Eh, le importan la, la pobre no. comerciante que le rompió los Ay. vidrios. Por eso era muy importante cuando Camilo Blasheckis decía que lo primero que hizo fue tener conciencia de clase. Claro. Y es lo más difícil. Porque si vos tenés conciencia de clase, estás viendo ese noticiero, te das cuenta el manejo y para dónde está direccionado. Para sí, el burgués que rompieron claro, el vidrio. Más importante la comerciante que toda la pobre gente que, que quería. Bueno, igual está bien. Sí. Eh, hay, hay diversas opiniones sobre ese hecho, pero... Ni siquiera se aclaró eh, claro, no, no. Era, eh, no importaba Era gente claro, que buscaba comida no, no, no. Sí. Bueno, eh, Pero hay un oasis en la televisión Y es un programa Que lo hemos mencionado anteriormente Que se llamaba Bajada de Línea En el cual pudimos ver el, el testimonio de Camilo Blahakis Y en el cual también Entre otras cosas yo he podido disfrutar De informes sobre el aborto Sobre la despenalización de la marihuana El domingo anterior sí, que Estuvo el, el director de la revista THC Eh, este domingo anterior Era sobre la baja de la edad de imputabilidad O sea, son todos y Lo que hace muy bien el programa Y la producción es armar informes Lo más eh, ¿Cómo se dice? Lo más objetivo posible Sobre el tema Y desmitificar algunas posturas Que siempre son, digamos eh, Políticas, ¿no? Y, y bueno, el programa yo creo que está muy bien Siempre tienen algún Invitado que sabe del tema Eso es fundamental Y no es siempre oficialista el invitado No, no, no, ha estado <coughs> Solá, ha estado Pino. Macri Y bueno, y también la entrevista Siempre es para mostrar la mirada Del que va, y no es una, un ataque constante Como a veces se, se suele ver Lo cual no me parece que esté mal Pero si es un invitado, es un invitado Claro, claro Dejemos que diga su lo que quiera Lo que pueda Bueno, vamos a ir a un tema musical, este tema es tema de la renga, por fin pasamos la renga, ¿pasamos el programa anterior? Sí, sí, venimos pasando bastante de la renga. Y estamos volviendo a las raíces, si se la quiere, rots. y después vamos a seguir comentando sobre un debate que, bueno, era la entrevista que íbamos a hacerle a Adriana. Que y arrugó a último momento. la vamos momento a hacer entre nosotros, que más o menos la... ya estuvimos hablando un poco de eso, pero, pero bueno, escuchamos el tema de la renga, las cosas que hace y seguimos con más Los Anormales en, él, en el palacio de la risa y el dolor Y me hace porque yo la estoy mirando Y no tengo a dónde ir Sé que me dirá Que estaba sola porque nunca me encontró Y porque ella ha besado a la muerte es el pobre corazón Que se por vivir Las cosas que hace Se manda con todo todo Siempre le fue a eso fiel Y ha tratado sin razón De poderla convencer Que no trate de pensar Que la acepte como es Que pobre eso la religión Quien fuera su gran autor Lo ha dotado con el filo aquel Llevas con tanta fiebre en la piel Vos Que callas si esperas por error Error Yo ya en, él, en el palacio de la risa y el dolor Y te hago señas porque yo te estoy mirando Y no te un Voy a decir Que estabas solo porque nunca te encontré Y porque yo también he besado a la muerte Con los labios del corazón ¡No! Ese pobre corazón Que se muere por vivir Las cosas que hace Se manda con todo a todos Y un relevo al riesgo fiel Y acertado sin razón De poderme convertir que no trate de pensar que lo no acepte como es Que pobre eso un religió Que fueras un gran mentor Lo ha dotado con el filo Aquel Que salga las venas del amor El El que te ha sabido deslocar que vas con tanta fiebre en la piel Vos que encargas y esperas por error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 Llegas con tanta fiebre en la piel Vos Que encargas sus penas por error Los anormales Un enfoque diferente De los hechos que ya conoces Seguimos compartiendo este grato programa y ahora vamos a, a retomar, si se quiere. Igual es un debate que nunca se deja, creo que a lo largo de la vida, de las personas que, que tienen que ver con esto de Dios y la religión. Y... Sí, pero antes que eso quiero dar un, un saludo a, ah, a Guiso, sí. que ha a colaborado recién con, con el programa. Y bueno, él yo sé que él tiene una postura un poco diferente de la nuestra sobre el tema que vamos a tocar ahora, así que va a querer va a querer participar seguramente y lo invitamos. Porque si hacemos un poco de memoria, el último el jueves pasado habíamos estado hablando, ¿no? de esto de que, que si Dios ayuda a los pobres, tal vez y sí, tal vez no, pero seguro se sienta en la mesa del patrón. Y ahí empezamos a debatir. Adriana ¿no? Participó con nosotros a través de los mensajes Y habíamos pensado en invitarla Pero tuvo una diligencia último momento no <coughs> Arrugó y, y no pudo venir Pero Ya ya le comuniqué Que si no es este Va a ser el otro o el otro Pero queremos su presencia en este programa sí, En realidad lo que hicimos Fue hacer algunas preguntitas sobre Dios Como se llamaba en la canción De Atahualpa sobre... Yupanqui Que en el debate, ¿no? Y así bueno, podemos empezar con alguna de esas y hablamos entre nosotros Ya o sea que dale, nos quedamos un a... invitado Le preguntamos a alguien que ande por ahí ¿sí A verdad? Leandro, así Leandro, Leandro, vos escuchá esto no, Vos es? que fuiste monaguillo, a ver no. qué decís <risa> Pero él cree en Dios No importa Porque, las pregunta, porque la, la primera pregunta es dice que Si uno no cree en Dios ¿no? vos, Si uno no cree en Dios ¿Cómo se puede creer en el amor? Bueno, yo te puedo contestar Ponere. Que que para mí En primer el amor es algo que yo, digamos, siento y, y, y que muchas veces es el sentido de mis acciones. Y es algo totalmente... Pero los cristianos también sienten a Jesús en su corazón. Sí, pero porque van a una misa y un pastor les cuenta. Después no. después lo, después lo, lo sienten, es, ¿eh? es un poco simplista decir eso. ¿Vos alguna vez hablaste con un cristiano que sí. te diga, mira yo en realidad siento a Cristo en mi corazón? sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que él siente Con lo que uno puede sentir? Hay mucha diferencia Y a vos nunca te habían hablado del amor antes Sí, sí, pero igual hay mucha diferencia ¿Cuál? Y porque eh, el amor que yo siento por mi hija Por mi mamá, por vos que sos mi hermano Por mis amigos eh, no, no, no es el creador del mundo No, no es el todopoderoso Y no es que me va a esperar Cuando me coman los gusanos a mi cuerpo, ¿no? Porque si mi alma existe, que espero que sí, <risa> me va a esperar ahí del otro lado. Bueno, igual es es un poco que Digamos, pero no, lo que pasa es que debatible por es lo seguro. es lo que hablamos la otra porque vez, es hablar realidad. de sentimiento. Por eso, vos me decías recién que yo creo en Dios, ¿no? Es que yo creo en Dios. Bueno, el, vos crees el, en una cosa. Claro, no, el, el tema diferente, el tema es el depende qué queremos decir cuando decimos Dios, porque por si nosotros tomamos a Dios como ese ente metafísico, creador del mundo, como esa santísima trinidad que, que conjuga padre hijo y espíritu santo y Amén. que <risa> jesús alá buda los quiero a todos no, pero es verdad pues bueno y, y tomamos a otros tantos como buda como a como bueno ahora no me, no se me como Dín, como anubis como, Rath, claro. como Krishna, eh, claro en realidad son son Inti. todos son todos eh entes metafísicos o sea son más que humanos es que están más allá de nuestro entendimiento si lo tomamos en ese sentido bueno uno dice no no creo en dios Pero si ahora nosotros endiozamos otras cosas, claro o sea, ponemos otras cosas, como pueden ser sentimientos o pueden ser acciones o puede ser el, el mismo género humano en, en ese lugar que para otros lo ocupa Dios, en ese sentido también eh, eh, eh, yo diría que es hasta falso decir no creo en Dios porque nosotros estamos creyendo en otra cosa que no lo llamamos Dios pero que lo ponemos en el mismo lugar que es otras concepto, religiones creo. lo ponen a Dios. Es un concepto claro. de abstracción. La diferencia es que si todo está en manos de dios y yo no pasa nada pues está en manos de dios dios va a decidir si un accidente ya se murieron cuatro personas o las que sean y bueno porque dios tiene un plan divino para todo ahora si yo endio o mi amor por las personas por ejemplo yo voy a dirigir desde yo soy más protagonista de mi vida de la vida que es la única que voy a conocer y creo que ahí hay una diferencia en cuanto a, a cómo la persona encara el mundo, a la cosmovisión que tiene. Bueno, sí. ¿Alguno vos, de ustedes eso no para que te te ayudara a portar a, a ver lo que decía la cosmovisión? Ana. No, voy a hacer otra vez el programa pasado que le iba a decir al final después se me pasó, que vos eh, hablabas del, del azar, es verdad lo que dice Hernán cuando uno cuando uno cree en Dios, en realidad Dios es el predestinador, o sea, es el que el, el que marca, el, el que marca tu destino, no, es es justamente al revés. Eh, en realidad cuando hay Dios no hay azar claro, bueno entonces, está bien, quizás sea eso yo tampoco creo que, que, que haya que haya de, de que, que todo sea tan azaroso como tampoco creo que todo que, que, que hay destino eh, yo creo que en realidad el, eh, hay una conjunción de ambos en, en donde el depende como uno maneje las situaciones de la vida se va forjando su propio destino en este sentido, sí, te doy la razón a vos Hernán y digo, no, eh, Dios no existe categóricamente Pero bueno, yo creo que son... Eh, hay, hay, depende en qué, en qué situación nos pongamos el, el, esa idea... Bueno, lo que hablábamos recién es que uno necesita a veces respuestas y quizás Dios sea la, la, la forma de obtener una respuesta. Bueno, una cosita más que se me ocurrió ahora. Mi abuelo, que si Dios existe ojalá así sea y está en el cielo y capaz que nos está mirando, él decía, pero viste cómo es, dice, cuando hay un milagro es porque y es porque Dios estuvo a nuestro lado, Dios quiso y qué bueno. Ahora, cuando hay un accidente, no sé, es culpa de, de, de alguien, pero no es Dios. Cuando en realidad a alguien se le se le hace una operación de corazón y qué sé yo, hay personas que la están llevando adelante, que de, un registro pues están iluminados por Dios esas personas para que puedan llevar esa operación tan compleja y salvar la vida de alguien. Pero cuando pasa esto, que pasó ayer y ahí ya no sé, no Dios no tiene nada que ver, él es todo poderoso. Pero en eso no, no tiene que ver. Bueno, ¿ustedes alguna vez presenciaron un milagro? No, la verdad que no. Bueno, algo parecido lo, lo, lo de Mati po, po, podría ser. No, y, no. Pero algo que vos decís, lo ves y decís, no, es imposible que haya pasado. Y a mí me pasó, no, no, no es milagro igual. Sí, lo que pasa es, es lo que hablábamos recién. Vamos a partir de que todos creemos en esta mesa que Dios no existe, ¿no? Ahora que existe la espiritualidad y que el poder tanto de la mente del ser humano como de los mismos sentimientos puede mover montañas como como, como se dice habitualmente, eso sí es verdad y en eso sí creo. Por algo por algo hay gente que, que, que domina a otra gente a, a través de la mente o que o que hace levitar cosas con el mismo poder de la mente. Ay, eso, eso nunca lo vi. Ay, sí, no, ver, pero te juro que es... si lo veo me cambias, pero me cambias la vida, sí. No, yo, yo creo que el, que el potencial de la mente humana está totalmente inexplorado eh, y no lo digo yo lo dicen muchos hay muchos estu estudios el, el hombre utiliza una ínfima parte de su cerebro eh, yo creo que hay mucho potencial y creo que como comunidades antiguas como puede ser lo, los aborígenes de esta de esta tierra eh, ellos sanaban a través de la espiritualidad o sea que quiere decir que hay, hay algo más o sea nosotros con, con, nuestro, con nuestro poder, con nuestro poder de, de la propia mente o de nuestra propia espiritualidad se pueden hacer muchas cosas, pruebas hay, lo que pasa que uno tan aferrado a veces a la ciencia eh, cada vez se aleja más de esas cosas y cada vez cree menos por eso cuando decimos los milagros que, que, que Dios cura o que Dios cura a través de uno en realidad que se cura es uno uno mismo porque tiene tanta fe en eso y cree tanto que él mismo se está sanando a través de esa creencia cuando uno tiene la convicción plena de que rezando se puede sanar su gestión si sí, su gestión efecto sí. placebo eh, pasa pasa porque mu mucha gente se ha sanado rezando y quizás no fue la voluntad divina pero fue esa misma eh, ese mismo sentimiento y esa misma eh, energía que se pone en curar y en creer que se puede curar haciendo eso que bueno se termina curando eso quizás sea el poder de la mente este caso es para el doctor house <risa> y él no cree, así que no encontraría una respuesta. No, algo que dijiste vos no esto de que que hay estudios, ¿no? que se usa no sé, un 10% de, del cerebro. Yo la interpretación que, que, que hacía eso era en cuanto a capacidad de aprendizaje, no en cuanto a nivel cognitivo, no en cuanto no, a percepción, a un montón de cosas. Mm. Yo hablando con mi profesora de biología en el secundario, me acuerdo que le pregunté, "¿Usted cree que nosotros podríamos ver a través de la pared?" Me dijo sí. categóricamente. O sea, me dijo sí, sí, sí es posible. ¿Y cómo? No sé, pero ella sabía de lo que estaba hablando. Yo mmm, soy más más terrenal capaz. Más. Sí, por ahí tenemos una, espir una espiritualidad muy opaca en este en esta parte del mundo. En otros lados la espiritualidad se, tiene que ver con estas cuestiones. Sí. Por eso sí, si no estaríamos despreciando a, a toda una cultura oriental medio Ancestral, mundo, mucho más vieja Medio mucho mundo más, que, vi, que cree eso, eso. Y, y, y que realmente hay, hay mucha gente que tiene una vida mucho más sana Haciendo yoga Va, Vamos a traer un ejemplo bastante cotidiano Que ahora está de moda Pero que, bueno, nos lo vemos practicar yoga de vez en cuando Que sea una cultura de vida ¿no? una, una forma de vida digamos eh, Y sin embargo con eso No hace falta mucho más que eso Para sanarse de, de muchas dolencias Y para y para estar bien espiritualmente y físicamente y no utilizan medicina y no utilizan bueno, es una religión también el yoga ¿no? Pero... en serio, Ay, me siento un absoluto ignorante, no tengo idea que es es algo que pone en pose rara a las personas es todo lo que sea. no, porque es mucho más que eso eh, es, es, una es una religión de vida. Una es una filosofía el, de vida el Feng Shui en realidad, ¿no? el de, con el equilibrio y todas esas cuestiones claro. por eso el yoga tiene poses que buscan el equilibrio pa, eso es lo que yo sabía ponele que sí, si alguien sabe de eso pero por favor, no, mande pero, un salvavidas de plomo aparte hay, hay, hay poses que sirven para descargar la, las energías negativas hay poses que, que, que ayudan también supuestamente a, a limpiar el organismo de las impurezas tóxicas hay hay, hay hay poses y hay diferentes cosas que te sacan los dolores de cabeza qué sé yo hay montones de cosas tenemos eh, cara de mirá vos si, sí, no, yo Somos unos ignorantes, soy un ignorante en ese sentido también, pero lo poco que sé y, y, y que esconde muchísimas cosas. Entonces, también decir ciertas cosas es como despreciar algo que no conocemos. Entonces, por ahí, claro. a, a ¿viste? Decir, bueno, el tema de la espiritualidad y qué sé yo, y por ahí medio denostarla de o medio... Sí. Eh, o sea, mirarla de costado y decir, bueno, en estas cosas yo no creo y... a, a veces que, por ahí Habría que abrir la mente, Cheo. Sí, vos. habría que fijarse ay, pero... porque... Si no, estaríamos tratando de, de decir, bueno, estos no saben nada cuando medio mundo practica esto. Entonces, bueno, Occidente no es todo el mundo, aclaremoslo Bueno, ¿no? es, es una postura muy amateur, como el tema que vamos a escuchar a continuación. Sí. Viste cómo te lo enganché, <risa> ¿eh? Qué cintura. <risa> cintura radial. ¿Qué? Molotov, ¿no? Molotov. Qué bueno. Señor Vicente Ornita, por favor, buenvenido a... no oh. Y después nos gritan Jotos Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada Y el hotel donde quedamos era de Carlos almada Más de mil toquines, no hay llanta pa' rines Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines Casi quedado, engañado, pedo crudo y desvelado De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado amatero, amatero. Aquest és el problema de la Six tributes and four watch it tours with threw the bosses with no heat and very low temperatures. We've gotten no chicks since 98. We're too damaged. We owe the cheese between our toes thanks to what ex-manager. Made a play with big hair, spendix rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the hoots who were ball-lamateurs? Ho, su dar unos fajotes de aire nos ponen escenarios pillados de balnearios rodeados de empresarios que se queda con los cambios chicos ustedes sus favoritos no manden los boletos podemos llegar solitos no encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones viniendo de fastedos acepta reclamaciones amateo, amateo, amateo, amateo, amateo, amateo. El del espacio publicitario. Nuestro correo electrónico fmtinkunaco.com.ar Lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana vamos, vamos a andar. andar. La información pura en la primera mañana de la Tinkunaco. Noticias, Noticias reportajes, opinión, opinión, memoria. Vamos, vamos a andar. andar lunes y miércoles, de 10 a 11 de la mañana, por la 107.3. su voz, nuestra voz. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red el Encuentro Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Sumergite en la Laguna Negra Abrí bien los ojos Contené la respiración Miércoles de 19 a 21 La Laguna Negra, nada fácil de tragar ¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado Y no, no llores Y ahora vete de aquí, te quedas sin comer Dos de cada tres menores son golpeados en sus hogares A veces la agresión física es severa correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas. En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Esles quererte fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Voces de los vecinos se escuchar en la 107.3 FM Ticunaco Tu voz, nuestra voz Fin del espacio publicitario Los anormales Un enfoque diferente De hechos que ya conoces Escuchamos, Molotov, esta banda mexicana De dudoso ¿Qué? Dudosa orientación, por lo menos ¿En cuál sentido? No, digo, porque los temas van desde un rock hasta un sky Pasando por un... Por un... ¿Cómo se llama esto que cantan en, en el balcón? Mariachi Claro Sí Pero los más conocidos son de este estilo Así es Rockeros, podríamos decir. Sí, se podría decir. Y bueno, eh, continuamos ¿Veníamos? un poco con lo que veníamos hablando. Claro, para este debate... Pero este debate es como algo de nunca acabar. Y escribir... Ah, escuchen esta, que esta se me ocurrió a mí. Estoy orgulloso. Todas se me ocurrieron a mí, perdón. Soy el productor de este programa, sépanlo. Eh... A ver, yo digo que el ateísmo casi siempre, como decía Hernán la otra vez... Eh, proviene de algún desencanto Con la religión y la fe ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, yo antes quiero decir algo No sé si el ateísmo En realidad la filosofía aparece en uno en un momento límite Cuando se hace una pregunta Y capaz que No es solamente el ateísmo Que en un momento decís ah, Si pasa esto es porque Dios no existe La filosofía, el hecho de, de Pensar en otra cosa ocurre en un momento límite. Y a lo que vos te referís es esto que dicen, bueno, mucha gente se descubre atea o se o se transforma completamente en atea cuando algún familiar muere o cuando pasa alguna desgracia esta que, que Dios bueno, tan todo poderoso, lo que no yo puede a... decir. ¿Por qué no pensar que alguien puede transformarse en creyente a partir de algún episodio también? Sí, yo creo que igual acá estamos soliviantando un poco la palabra ateo, porque yo creo que ateo verdaderamente no es alguien que que le pasa algo trágico en su vida y deja de creer en dios eh, en realidad busco el buscon culpable y al culpabilizar a dios por lo que por la tragedia que ocurrió quizás se, se autodefina se autodefin aea eh, yo creo que ateo va mucho más allá de eso ateo es tener la, la convicción certera a través de argumentos válidos de que dios no existe y eso se logra a través de, de, de, de, de, de, un, de un elevado o, o, o de no me sale la palabra a través de, de haber podido co corroborar no sé si empíricamente pero sino a través del pensamiento de que realmente no hay un ser metafísico que guíe nuestras vidas y eso creo que no es tan fácil de hacer como un simple hecho que, que te marca puntualmente o que te o que te produce rabia y que quizás es inexplic inexplicable si uno creyese que realmente existe dios sí pero sí es cierto que mucha gente empieza a creer a partir de algún episodio subido de que se salve algún familiar de alguna enfermedad, de que no sí, sé, sea para los dos lados. Pero yo me pareció algo significativo porque si el ateísmo a veces proviene de el desencanto. Pasa a veces, que no o sé si veces. es desencanto porque vos desde chiquito o chiquita nacés y creces en una familia religiosa y qué va a pensar, vos? qué va a creer? Y bueno, no sé. No, pero por eso tampoco tampoco es desencanto, porque puede ser al revés, uno que crece en una familia que nunca creyó en Dios, no necesariamente se va a desencantar con Dios para ser ateo. Ah, lo, lo que yo muchas veces pienso con respecto a, a la a esto, a todos estos temas es que un, que, un, que un niño, una niña que yo com towa wichi antes que existieran los españoles jamás hubieran pensado en este en este Dios que queremos nosotros. Claro, nosotros estamos hablando del Dios cristiano. Claro, este dios cristiano avanza, ya sabemos cómo, lo, lo hablamos muchas veces. Y por ahí, claro, el término o la concepción de religiosidad o espiritualidad no tiene solo que ver con este dios cristiano, tiene que ver con otras cosas, con otros dioses. Hasta que yo los romanos griegos eran dioses por ahí con características humanas, que tenían sentimientos y odiaban y todo eso. El dios... que eh, Bueno, el dios católico también, ¿no? Porque... Eh, uno no, lee... en realidad Dios no tiene una forma Pero tiene una... La, Jesús Jesús es Jesús, no es Dios Ay, estoy, estoy confundido Jesús es el no, hijo ahí, de Dios ahí, ahí habría que llamar un cura porque En realidad eh, en Jesús. realidad Jesús es el hijo de Dios Y que Dios mismo dice a través de la Biblia Que Jesús es Dios claro, Pero sí, porque por... lo representan en la tierra Por eso él dice yo di a mi hijo en sacrificio por ustedes Sí, cosa. Yo me acuerdo que fue un colegio católico y cuando me tuvieron que explicar eso de la Santísima Trinidad <risa> fue un quilombo terrible porque te Dios explico. Dios es uno y tres al mismo tiempo, porque es el Padre, yo. el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son la misma cosa. Es difícil. ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. <risa> pero para que había no una cosa no, sintáctica que era no estaba metiendo el lío, me pero Nos estaba metiendo en una laguna negra sin tal... Ah, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todo Son las tres cosas mismo, a la vez. No tiene artículo Padre, Hijo. Bueno, quizá no si vos bien. sos cristiano y te interesa... Católico o Esto de lo que estamos hablando o Evangelista o... ¿Qué otra religión habla de Jesús? Y los destinos de Jehová. Jehovacistas. Sí, los, los protestantes, eh. Los protestantes. ¿Protestantes? Eh, Peste, Bautista Peste, Bueno, toda esa gente Que pueda aportar un Nazarene. poco de claridad A este debate sí, a, mí, tomo... a, a mí lo que me atención, Viste que los mormones, porque... <risa> Ay, mormones <marcha. risa> no, pues Los yanquis son, para estas cosas son mandados a hacer porque ya, Viste que Jesús había nacido En, en Jerusalén y vivió sí. Vivió por aquellos pagos en Israel En Nazaret Y, en Nazaret, bueno. y sin embargo Los mormones que es lo que dicen Que después de la muerte de Jesús Eh resucitó en América del Norte se fue a Estados Unidos <risa> un y apareció ahí otra vez y ahí otra vez pero dijo su palabra en este, tal John Smith. Claro, no se Porque podía quedar afuera que no tenía Jesús. nada que ver con Adam Smith ¿no? No, no. Jesús tuvo no sé, que estar en Estados decir. Unidos muchacho, ¿viste? es así bueno, para el, para el, el capítulo del episodio que viene vamos a traer un tema de, ¿Qué? ¿Cuál? de Rubén Blades y el combo no sé qué perdón, después diremos bien que se llama Si Dios fuera negro Y de qué se trata? Y de esto de que si Dios fuera negro, este no serían los negros los esclavos, porque si Dios es negro. Si Dios fuera negro, eh Jesús ¿qué? no era de Jerusalén? Sí, por eso Jesús Jesús tiene un look muy hollywoodense porque se lo ha, con el sí, tiempo caucásico. se le ha mordido así, pero en realidad era un morochito más de, de... Y, pri, y pri por qué deja que blasfemen sobre su propia imagen Dios si es todopoderoso? <risa> Y porque ese es, es todopoderoso pero no tiene medio de comunicación ah. bueno si tenía 6 bueno el celular de dios tenía <risa> el chivota de boca bueno yo creo que hemos derrapado sí, no, bueno sepan bien. entender que es producto del calor y solamente sí. del calor y nada más que el calor estamos casi delirando de fiestas sí, aparte nosotros tenemos una actitud contradictoria porque si no creemos en dios dejemos hablar tanto de dios y bueno no o sea, a mí pero... me interesa mucho el otro día vi una película el ritmo no sé si recomendar será sobre exorcismo y sobre creer en Dios y en el diablo. Ah, no sé si qué se que, llama el rito. Yo, yo la verdad buen digo que no creo, pero esas películas me cambié la pata. Sí, te da un sí, te da, Yo cuando vi las chicas con la cabeza de vuelta el exorcista, papá, sí, ya digo, ya digo, de, llego, bah, ando medio trabado. Y. Llego a ver algo así pero no sé. C capaz que hay que cambiar bueno, la película poco. no tenía nada interesante, solamente la actuación de Anthony Hopkins porque siempre es interesante. Y la actuación estaba bastante bien, pero para clásico exorcismo vamos a abrir próximamente en los anormales una sección de crítica de cine, de cine. Uah, qué que son. <risa> así que bueno si quieren ir a ver esa parte pero bueno ope oh, que salgan a... dividir en la calle sí, la, la verdad que si sí, esa película que es bueno no valía la pena venir al cine a verla no como eh, cuál fue que fui dirigente sí. no lo origen más o menos Menos, no la vi en el cine, ¿no? Yo la vi en DVD, Trucho. <ríe> me ten... pareció buena, porque es una pe... pareció... de esas películas que te dejan pensando. Me pensando pareció... en... ¿Qué miércoles? La que... Yo la vi también, me pareció interesante. Pero no sé si para ir a verla al cine tampoco. No, pero... Eh. Apoyamos la piratería desde los anormales, full, así full. que... Elijan... El DVD, el, el, el más... El que está en la esquina, del parado en... En la estación, esperando el colectivo... Y hay uno al lado con tres DVDs... Te los vende... Comprale a ese. Total, ¿cuánto puedes gastar? En la entrada de cine están... 40 mangos... Sí, no sé, está cariño... Te gastás 6... Por ahí está rayado... Vas y se lo reclamás... Y te lo cambia No pasa nada... Ahora, si vas al cine... Y no te gustó la película... Ya fuiste... Ya está... Ya está... Bueno, visto... Y considerando que estamos derrapando bastante... Yo digo que... Vamos a ir a un último tema... Y ya nos vamos a ir despidiendo... No sin antes presentarle al programa que viene a continuación, que como siempre lo decimos, está en una preproducción bastante agitada y dinámica. Full, están full. Y están preparando un programa que yo palpito que va a ser mejor que este, en un futuro bueno. no muy lejano, porque le ponen trabajo, y cuando hay trabajo hay frutos y... el quiere de decir que no le ponemos hablando, trabajo? No, ah, nosotros sí, lo que pasa mero... es que el calor es... es el calor. Con menos la calor, menos. lo que mata es la calor Lo que me mata es la calor Un y saludo bueno, entonces, para Cicero Para mí no dijimos el nombre del, del, del programa El programa se llama Pequeños Sueños Y te estará te con, conducido por Agustín y Matías Nievas A continuación por, lo, por FM Tincunaco Bueno, nos vamos despidiendo Algún saludo sí, en particular saludo... Repetilo de Josie Bueno, Josie eh, Puedo que Lo el mando al aire ¿eh? Taller ¿eh? Para de alfabetización para adultos ...a partir del lunes 28 de febrero... ...el día que lo, que se empieza el ciclo lectivo, las clases... ...en la Biblioteca Popular Paulo Freire... ...acá en Managua y Cumaná, cara a la vuelta de, del Belén... ...de la Tinkunaco, este ...a las 6 de la tarde... ...y bueno, si la persona que está escuchando... ...quiere participar, por favor, que no tenga ni vergüenza... ...ni, ni nada, que se acerque, que nosotros... <coughs> ...que tanto Vero, como mi mamá, como Nora... ...y si yo puedo estar ahí... O, ...o Pablo... ...vamos a ofrecer lo mejor de nosotros... ...seguramente habrá para tomar algún mate... ...nada, para pasar un momento ameno... ...y construir un poco... ...bueno, algún saludo entonces... ¿Vos, no, ...a la, misma gente, siempre, ¿La a, misma gente de siempre... la gente de siempre... ...a sí, mi señora, mi nena... ...y todos los amigos, compañeros... ...y gente que conocemos y siempre apoya ...bueno, lo mismo yo... ...a Fernando, a Oscar, a la mamá... ...a Diego si nos está escuchando... ...y nos está trabajando... ...a Liliana los de siempre... A Marcelo, que bueno, me alegro que no haya muerto. Así que sí. me alegro bastante y a Guiso que ha colaborado en el programa el día de hoy. Bueno, a los aliados y aliadas que todos necesitamos en esta vida. Sí, Está 100% dale. All on practice center